Andamos preocupados que, oiga, cuando me muera, ¿de qué color me deben de vestir? r q u e Ay, debemos de preocuparnos aquí por ayudar al prójimo, por arreglar los templos, por construir, por ayudarle a un hermano a conocer a Cristo. No, me los asustan. Vean, yo, una, una de las cosas que me da mucha risa y pena, me mandan videos macabros así de voces que. El fin del mundo llegó, hermanos, para ustedes. Y empieza la voz a hablar así, media rara, como macabra, para que todos los hermanos se pongan al pie de las escrituras. Por eso, hermanos, nosotros queremos para ustedes. Y la embobada y el embobado, por no decir otra palabra aquí, ahí está. Ah! Ay, Dios mío, yo vi una sombra ayer.、Ah. Y ahí vienen conmigo. No, me anden viniendo a mí a preguntarme del más allá. Vénganme a preguntar cómo hacemos un pozole para darle a los pobres en el hospital mejor. Eso es lo que habíamos de preguntarnos. Ahí andamos yendo a retiros que el diablo que la, y que se aparece la llorona y que y, y del, aquí, del hermano, no, no podemos ni siquiera decirle buenos días.